Coronista de Exteriores de Radio, Carmés Mauro Monteiro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día para vos. Buen día del equipo y la audiencia, ¿cómo andan? Bien, acá estamos con el Juan y de Bien. Hola, Maurito. Bueno, hola, Juancito, ¿cómo estás? Bien. Bueno, eh, nosotros estamos aquí en el CMC, en el patio del Centro Municipal de Cultura, porque acá se han reunido eh, los trabajadores y las trabajadoras de la radio municipal, junto con representantes gremiales de ATE y también del CIPREN, que es el sindicato de prensa Zona Sur. Van a hacer una conferencia de prensa para conocer la situación de los trabajadores y las trabajadoras de este medio Eh, que depende del municipio. Vamos a ver si podemos escuchar. Eh, ¿Quién va a arrancar? Eh, Milton. Bueno, Milton Fernández como secretario general del CIPREN eh, va a contar la situación. Buen día, Milton. Buen día. Bueno, gracias compañeros y compañeras por estar acá este día. Bueno, venimos a denunciar precarización laboral eh, hacia cinco trabajadores de prensa, de radio municipal. Hoy, hoy hemos hecho la denuncia en la Secretaría de Trabajo, a Pedontá, Eh, declarando, bueno, el Estado, que están los, los compañeros y compañeras de precarización, algunos hace más de tres años, están trabajando eh, bajo monotributo y eh, sin ningún tipo de relación este efectiva con el municipio. Ninguno ni, en blanco. Ni, no solo que no están en blanco, sino que ninguno tiene ningún contrato. Uh -huh. Es lo que amerita que el sindicato se haga presente hoy acá, Después de largas charlas que hemos tenido con los compañeros, siempre aclaramos que cuando los compañeros acuden al sindicato de prensa es porque ya en el medio ha pasado absolutamente de todo. Pero tienen funciones y cumplen horarios. Sí, por supuesto, tienen funciones, tienen horarios, hay compañeros que vienen a la mañana, otros compañeros que vienen a la tarde incluso gente que cuando está la Pampa Traviesa, labura para la Pampa Traviesa, hacen todo el trabajo que tiene que hacer un periodista, eh, son tres periodistas profesionales, eh, dos compañeras que están en la carrera de comunicación, la que está por terminar y una profesora de historia. Eh, esto no quiere decir que por ser profesionales no se puede hacer, sino que estamos ante un laburo serio, que ¿no? uno, uno, uno pretende que desde el otro lado se tome de igual manera. Nosotros somos un sindicato que, si bien no estamos en la órbita administrativa de la municipalidad, sabemos del estatuto del periodista profesional, por eso nos convocan a nosotros cada vez que pasan estas cosas. ¿Quién es de parte del Secretario de Trabajo, de alguien de la municipalidad? No, de la municipalidad no, no, nos reunimos con Carmina Vega, que es la que la responsable que se hizo a cargo después de que se fue el director de prensa, Javier Urban le hicimos el planteo que lo que nosotros pretendemos eh, no es el place el pase a planta si bien estamos en condiciones de, de plantearlo porque hay compañeras que hace 3 años que están lo que plantea le, el planteo te repito era un, un contrato a término con posibilidad de, de, de, de volver a ser incorporado y con un salario de federación record les recordé, les recordé que el salario de, de, del periodista es el salario profesional más bajo de la Argentina, o sea que era muy sencillo, estábamos hablando de módicas sumas, de que llegaban a 60.000 en algunos casos, 90.000 en otros casos, y sin embargo los compañeros cobraban 35.000 pesos durante ahí, ahí. años. Hoy hoy cobraron, eh, le, le hicieron una mejora en lo, en lo salarial, pero hasta el mes pasado cobraban 35.000 pesos. O sea, la oferta... Sí, por supuesto. Eh, para responder la pregunta que hizo la compañera, la oferta que tuvimos con Carmina Vesga era una una presentación de monotributo por 60.000 pesos hasta diciembre. En diciembre se quedan afuera. Ahora, eh, en tres años, digo, pues está acá, están pues, hasta atrás, fíjate, Dale, en la ley 643 tendría que estar en planta, con un año de contrato equiparado, o... Digo, porque hay experiencia, hay experiencia de en negro hubo planes por años, terminaron en planta. Sí, seguro, y bueno, ATE ha hecho un laburo muy bueno con el que tiene que ver con los contratados, nosotros no tenemos mucha experiencia de contrato, por ahí después le podemos preguntar a Rosana, por eso nosotros fuimos a hablar con ellos, ya que no tenemos la experiencia suficiente en la municipalidad, bueno, eh, fuimos a requerir, y claro, y, y tiene que ver también con una cuestión este moral, ¿no es cierto?, este Eh, si utilizan la, la, la, la función de trabajador Utilizan la fuerza del trabajador porque en algún momento determinado sacárselo de encima cuando sea? Y esto con la gravedad de no tener un contrato Y que se les pasa algo en la calle Se les cae un pedazo de mampostería Quedan electrocutados, quedan en la buena de Dios O sea, esto la municipalidad como patrón Termina siendo este, el enemigo más Pero, que el patrón Este año los quisieron contratar contrato bueno este a iniciativa de los compañeros este después de varias este, disputas con, con Javier Urban de que para que para que les hagan un contrato para que le mejoren la, la cuestión salar, salarial eh, debemos decir que hicieron una iniciativa de contrato la cual los cuales los contratos nunca entraron a la orbi, órbita administrativa de la municipalidad. Esos contratos llegaron, no se sabe qué fue lo que sucedió con esos contratos, pero esos contratos quedaron este a la deriva, hoy están los cinco compañeros sin ningún tipo de contrato. ¿Estos 5 compañeros o trabajadores son los que están poniendo al aire la radio? Eh, no, eh, eh, la radio tiene eh, periodistas de planta, pero ellos hoy están haciendo tiene una actividad que tienen programas a la mañana y programas a la tarde, sí, claro. Están al aire. Sí, sí están al aire, sí, sí, sí, que sí. son así identificable que son trabajadores Sí, por supuesto, sí, Bien. está Gabriela, Felipe, Agustín, eh, Erika, Cáceres de Camilla. producción, movilero, salen al aire, tienen programas, este no no se puede desconocer esta relación de hace tres años. Y bueno, y sobre todo también la gravedad de lo ocurrido en diciembre tenemos que remarcar. E hicieron un simulacro de firma de contrato, o sea, un, un manoseo hacia los compañeros y las compañeras que resulta inadmisible, y por eso este hoy ellos reclaman un contrato. Sí, es un simulacro. Que lo firman, pero no lo eh, le, les hicieron firmar el contrato, se los pusieron delante, les hicieron el bosquejo, pero nunca entró en el circuito administrativo. Fue fue ante la dirección de prensa, eh, les hicieron firmar el contrato, pero nunca entró en el circuito administrativo, nadie se enteró de que se iba a iniciar el contrato. Y después se los hicieron caer a los dos meses, ya les dijeron y les blanquearon que esos contratos no iban a avanzar. ¿Cómo, de ¿cómo de es la riesgo? Inclusive de realidad? los 35.000 pesos, ¿es un sueldo de indigencia? No, nosotros es un sueldo de indigencia, sino que es lo que no aceptamos, porque acá lo, la gravedad del caso justamente es la ausencia del contrato, ¿no? Un contrato que dice eh, tu tarea, tu horario, tus especificaciones técnicas. este Recordemos que estamos hasta ante una avanzada de quita de derechos terrible, Justamente, eh, lugares como la municipalidad, el gobierno, tendrían que ser los que más vean estas cosas. Y la verdad que un, un monotributo presentado como un servicio es eh, una relación de dependencia totalmente encubierta. Eh, a la buena de Dios, mañana te dicen no, no no venís más porque no me gustó esa persona que entrevistaste, cosa que ha pasado, ha habido amenazas por haber ido al, al sindicato de prensa. Son todas cosas que, lo repito, los compañeros cuando llegaron al sindicato pasaron por un montón de cosas algunas se las llevarán guardadas y otras fueron los que decidieron ponerse a, a, al frente de esto y decir, bueno no, si nos van a echar, acá se va a saber absolutamente sí, sí, todo. ¿Y tienen una de parte del Ejecutivo Municipal? Por supuesto por supuesto, vinieron de parte del Ejecutivo Municipal y diciéndole a los compañeros que no iban a conseguir laburo en ninguna otra radio más. Después de eso pasó un año, imagínense cómo cómo pueden haber laburado. ¿Nada buena la relación con, en este caso, Carmina Vélez? No, no fue ella, no fue ella. Bueno, en depende de medidas. Depende del gobierno, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, bueno y eh, Más allá de esta manifestación pública, ¿qué piensan hacer los trabajadores? ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Los trabajadores pueden hacer lo que está al alcance de la ley, que es la denuncia ante la Secretaría de Trabajo, la cual hicimos, y después, bueno, esperar un poco, esperar el dictamen de la Secretaría de Trabajo para ver cómo seguimos. Eh, desde ya, desde el sindicato, no vamos a aceptar ningún tipo de desplazamiento de los compañeros y las compañeras, sí. Este, queremos que sean ratificados en el puesto de trabajo con un formato y un acuerdo que sabemos que ellos este, trabajan, hacen tareas, horarios, cumplen programas. Nosotros en esos formatos queremos que ellos tengan un contrato, una continuidad, mínimo seis meses. Obviamente que después sean renovables ratificando la programación. Pero además queremos decir que si la municipalidad quiere tener una radio municipal, tiene que tener trabajadores y trabajadores de prensa. En este caso muy calificado son este con títulos universitarios este los cinco los cinco son recibidos o, otros dos eh, otras dos chicas son estudiantes están al término de la carrera tienen la formación y tienen la experiencia o sea son eh, son el recurso humano este para para una radio municipal. Y sí, aunque no tuvieron un título, teniendo eh, un contrato igual si, para un trabajador, si hubieran eh, si hubieran tenido una formación este eh, si si hubieran decir, hecho qué. por fuera de la universidad, bárbaro, pero encima en este caso está eso y obviamente este que que, que lo mejora, ¿no? Ah. Gracias. Bueno, eh, Milton Fernández y Gustavo Lornagaray del Sindicato de Prensa Zona Sur, hablando, mientras ellos hablaban, atrás estaban los cinco trabajadores y trabajadoras de la radio municipal que denuncian precarización laboral y exigen que tengan un contrato de trabajo y que este se respete eso como trabajador. Son cinco eh, los que están en esta situación y la radio está siendo manejada o, este en este caso, la La, este, la maneja, no solamente la, el, la municipalidad, sino directamente el ejecutivo municipal. Y es por eso que por ahora el diálogo eh, no no está siendo este fructífero, pero sí posiblemente después de esto quizás se pueden acercar las partes. Eh, nos decían también que los trabajadores estaban con una situación que tiene que ver con el trabajo diario de todos los días, en que no pueden tener... Eh, referentes municipales al aire, porque ni los atienden los propios funcionarios a los trabajadores de la radio municipal. Una situación muy, pero muy este eh, rara de que está pasando acá en la, en la radio municipal y que ahora ya lo hicieron público, antes se conocía a través de comentarios, ahora ya es pública la, la situación de los trabajadores. Bien, Mauro, me, me quedó picando, a ver si estoy flojo de memoria yo, eh, Javier Urban después de su renuncia no tuvo reemplazo, ¿verdad? No, no, no no no hay reemplazo, lo está manejando un trabajador a la radio que no es funcionario, pero sí está a cargo de la radio y hay otros, otras personas que son planta permanente. En este caso, eh, estos cinco trabajadores eh, no tienen contrato y están prestando un servicio por 35 mil pesos por mes. Bien, Mauro, nos reencontraremos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de este planteo que hace el sindicato de prensa con otros gremios por la situación que atraviesan trabajadores y trabajadoras de la radio municipal.